El Círculo Secreto Esta noche en El Círculo Secreto Verdad y Mentira de los Gurús Los personajes que lo saben todo Y que tienen magia y misterio para todo Pero tienen verdad, sí O mentira, también. O las dos cosas, o ninguna de las dos. Bueno, ¿verdad? Yo creo que poquita. Con Manuel Carabellal. Manuel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí aguantando como campeones. Sí. Verdad y mentira eh, de una serie de personajes, eh, pero antes eh, de nada. Acabas eh, de sacar y publicar un libro, vamos a comentarlo, eh, se titula Traficantes de Ilusiones. Pues son eso, ¿no? Los gurús. O gurús. Sí, exactamente. Ahí a lo largo de todos estos años de recorrido buscando misterios por todo el planeta, pues en muchas ocasiones nos encontramos con personajes muy carismáticos, ...muy elocuentes... ...que hablan muy bien... ...y que aparentemente... ...tienen pruebas irrefutables... ...de que todo lo que... ...lo que ellos cuentan... ...es cierto, es, es demostrable... ¿no? ...y esos casos exigen... ...un esfuerzo añadido... ...porque no se trata de un testigo... ...eventual que va por una carretera... ...y ve una luz en el cielo... ...no se trata de una persona que oye golpes... ...en su, en su piso... Eh, no, no son casos esporádicos, son casos de larga duración que requieren investigaciones de larga duración y que independientemente de cuál sea la conclusión final, te obligan a desarrollar todo tu ingenio como investigador. Muchas veces oímos que estos temas de las cosas paranormales no se pueden investigar con la ciencia y no es verdad. Hay, lo que hay que hacer es, ahora que, que estaba hablando Fernando de Anonymous, lo que hay que hacer es un poco como hacen los hackers, ¿no? Utilizar el pensamiento lateral para hackear el fraude. Hay que buscar nuevas herramientas o aplicar las herramientas que ya existen y eso hace que desarrolles mucho el ingenio para poder investigar estos casos extremadamente extraordinarios. Casos eh, que se encuentran en este libro, Traficantes de ilusiones y una serie de temas, eh, que es una nueva muestra de ese cuaderno de campo, de esas eh, notas que todos los investigadores eh, tenéis y que tú también, por supuesto. Bueno, en realidad no todos los investigadores, solo los investigadores, tener, claro. Claro, solo los investigadores que hacen trabajo de campo, porque el que solo hace trabajo de gabinete o de archivo pues no, no utiliza los cuadernos de campo, ¿no? Y es muy lícito, pero yo creo que se pierden una parte fundamental que es la dimensión humana de estos temas. Y esto es algo que mm, últimamente he discutido mucho con otros colegas que dicen que no, que claro, que si tú te implicas con el testigo pues puede ser más subjetivo, que lo mejor es hacer estadísticas, consultar bibliografía. A mí me parece una barbaridad, es como un policía que va a investigar un crimen y ni va a la escena del crimen, ni interroga a los testigos, ni interroga al sospechoso y se dedica a leer el caso. Claro, pero ¿no? Yo, yo no sé si a ti te habrá pasado sí. que igual, al igual que a lo mejor, en un momento dado ves una película, ¿no?, una vez, y te fijas en unos detalles. Si la vuelves a ver una segunda vez, es como que te fijas más en otras cosas, y una tercera vez en otras cosas. Entonces tú, en estas investigaciones que has hecho de campo, en esos cuadernos de campo que tú has estado apuntando... A ti, cuando luego te has puesto a analizar para hacer el libro, de vez en cuando, en algún caso, te ha saltado la chispa en algo que a lo mejor no le habías puesto eh, tanto interés o que dices, ahí va, y esto como se me ha pasado a mí tanto tiempo desapercibido y ahora veo que, que es algo muy concluyente. ¿Te ha pasado en alguno de estos casos? Muy bueno, muy bueno, efectivamente. Pero por una razón muy sencilla, porque con el paso de los años tú vas adquiriendo una experiencia que no tenías antes. Uh -huh. Claro, yo hace 30 años era un poco más joven que ahora, y un poco más inexperto, y con el paso de los años, y a medida que vas haciendo rodaje, y que vas conociendo más y más casos, eh, es lo que en criminología se llaman los procesos deductivos exper experienciales, no lo del olfato, uh -huh. lo que dicen de los viejos policías que llegan a la escena del crimen y parece que huelen ya a quién fue el culpable, ¿no? vas desarrollando el olfato y cuando vuelves a revisar las notas que has tomado, porque yo soy un enfermo de las notas, yo lo anoto absolutamente <risa> todo. Eres claro, un junkie, eres un junkie. Pero, pero no te puedes imaginar, eh yo te podría decir dónde estaba en cada segundo de cualquiera de mis viajes, porque anoto a la hora a la que salgo, a la hora a la que paro echar gasolina, cuánto he gastado de gasolina, ¿Eh? dónde está el peaje, cuánto cuesta el peaje, o sea, es una cosa permita. Pero eso es lo que me permite ahora, en estos cuadernos de campo, reconstruir melimétricamente las historias, sobre todo en algunos casos que fueron años de investigación. ¿eh? Hay casos muy complejos, igual comentamos algunos esta noche, que requirieron años de trabajo, hacer cosas que parecían de película, de película de espías, de verdad. Hay anécdotas que, que parecen sacadas de una novela, pero que son reales, porque te obliga a desarrollar todo tu ingenio, ¿no? Cuando te enfrentas a uno de estos grandes pesos pesados de, de, de los gurús, del misterio, de los profetas, pues a veces tienes que hacer cosas muy sorprendentes. Vamos a conocer algunos de esos casos, algunos de esos personajes, algunos de esos gurús. Tanto es así que el que decimos ahora, el que citamos, decía que era nada más y nada menos que la reencarnación de Jesucristo. Se llamaba Saulo Shabbat. Sí, la historia de Saulo Saba, eh, los, que tengan, los que lleven muchos años en estos temas lo recordarán porque él fue todo un fenómeno social. Él apareció en programas muy conocidos como Crónicas Marcianas y demás, eh, explicando su historia. Una historia que comienza, y esto es brillante, fijaros qué, qué detalle más, más ingenioso, una historia que comienza en realidad... 53 días antes de su nacimiento, porque esto es algo que él incorpora después a su relato, pero es cierto que el 3 de junio de eh, 1967 eh, se produce uno de los grandes casos OVNI en Villafranca de los Barros, en, en Badajoz, un, un, un caso protagonizado por pilotos, que además es uno de los expedientes OVNI desclasificados por el Ejército del Aire, Un caso radar visual, es decir, un avistamiento que aparece detectado en los radares y uno de los poquísimos expedientes OVNI, desclasificado por el Ejército del Aire Español, que incluye una foto del objeto. ¿Mm? O sea, es un caso estupendo. Esto ocurre 53 días antes de su nacimiento y después eh, veréis por qué. Porque él cuenta que desde muy pequeñito tenía unos amigos muy extraños que él creía que eran unos niños como él, Eh, pero que eran unos niños raros Que él suponía que estaban enfermos Si queréis, mejor dejamos que lo cuente Y le escuchamos contar lo oímos, venga. Ellos son de Europa eh, planeta que circunda El planeta eh, Júpiter uh -huh. De aquí del Sistema Solar Y bueno, yo eh, siempre los tuve Como unos amigos niños eh, Bastante más bajitos que los que soy yo ahora Entonces eran de mi estatura eh, Ojos muy grandes eh, Apenas nariz La boca prácticamente no tiene labios muy arrugaditos, y lógicamente, eh, bueno, pues no pierdo el contacto, yo me hago funcionario del Estado, me voy a una provincia lejana a la que, de la que yo venía, yo era madrileño entonces, uh -huh. eh, y bueno, pues me, me traslado a, a la provincia de Soria, donde, donde resido como profesional de, de mi labor, y allí tengo un accidente de tráfico con unas eh, heridas absolutamente graves, ¿no? Y en el tercer, cuarto día de estar allí, eh, por la noche, pues vinieron mis amiguetes y me dijeron que me habían curado de, toda, de todo mal que, me, que me, en ese momento me apreciaba. Tenía una fractura, por ejemplo, de Peroné, tenía una fractura en tres huesos de la cara. el, ungis, Entonces, es decir, que el ellos ya, y por escenoides. su cuenta, te habían sí, operado? Ellos, sí, habían intervenido. Sí. Eh, Fijaros, de una verdad, cosa sí, sí. una cosa importante que ha dicho es que él se hizo funcionario. Esta persona que contaba que de pequeño tenía unos amigos, un, unos niños muy extraños, que venían del satélite Europa, de Júpiter, extraterrestres. Y lo decía, con eh, tan pancho se quedaba, ¿eh? Sí, sí, sí bueno, y, y esto es lo más suave que decía. Sí. Pues este tipo era policía. Claro, nosotros valoramos mucho los testimonios de, en el mundo de lo paranormal cuando un policía o un militar o un guardia civil nos cuenta que ha presenciado un fenómeno extraño, son testimonios que valoramos mucho. ¿no? Entonces, claro, cuando esto te viene de un guardia civil, porque era, era policía pero era, había sido guardia civil, claro, te desarmaba. ¿no? Él cuenta que después de ese accidente eh, vuelve a contactar con ellos en el hospital, como ha dicho, lo, lo interviene, lo sanan milagrosamente. Y a partir de entonces eh, le entregan eh, ocho carpetas escritas en un papel que en teoría no existía en la Tierra con una serie de textos, de revelaciones. Él publica eh, en 1999 su primer libro, Tu voluntad y no la mía, que está en teoría sería la transcripción de esos documentos. Que o sea, le como, como un libro revelado. Absol sí, sí. Y tenían que haber sido ocho. Eh, publica el primero, Eh, después, eh, eh, cuando publica el primero, eh, aparece en los medios, se convierte en un tío muy mediático porque era muy convincente, además era un tío alto, guapo, guapete, sí, azules, sí, sí. con su melenita rubia, su barba cuidada, tenía un aire crístico que tampoco era casual, ¿no? Y este, este personaje llegó a ser, fíjate que, Hoy todo el mundo conoce la revista Año Cero, la revista Enigmas, más allá, pero la, la gran revista decana de estos temas que comenzó a publicarse en 1972 fue Karma 7. Y Karma 7, en toda su historia, solo dedicó una portada a un personaje del mundo del misterio, toda la portada dedicada a un personaje, precisamente cuando la dirigía nuestro compañero Josef Guijarro, que vivió este caso también en primera en primera línea de batalla, eh, fue Saulo Sabá, él fue la portada de Karma 7. En, en el año 2000 él profetiza que el 27 de noviembre de ese año se va a producir un contacto ovni, que van a poder grabar las cámaras, que va a ser encuentros en la tercera fase, pero en las faldas del volcán Popocatépetl, y eso no ocurre. Además, ¿No ocurre? Justo, justo coincidió que estaban allí JJ Benítez y Blanca presentando eh, el caballo de Troya, todo el mundo pendiente del popo, es muy inteligente además... Popo? Es como se conoce en México, ¿no?, el Popocatépetl. Yeah, yeah. Pero fíjate qué interesante, y esta es otra lección que aprendimos de esta historia, eh, desde que Michael Persinger empezó a investigar en los fenómenos luminosos que se producían alrededor de los volcanes, en los movimientos sísmicos, eso está muy documentado en la historia de la ufología, Él descubrió que eh, el fenómeno de las luces tectónicas asociadas a, a la, los, los movimientos tectónicos que producen la ignición de gases que generan luces eh, en el cielo, eh, además es uno de los eh, capítulos más bonitos de la historia de la ufología, siempre lo digo, porque lo que intentaba con esa investigación OVNI era encontrar un sistema de predecir terremotos y por lo tanto salvar vidas, porque si sí está documentado que hay muchos casos de luces extrañas cerca de, de volcanes, y uh -huh. sobre todo en el Popocatépetl. O sea que si tú quieres apostar a que se va a ver un ovni en una fecha determinada en un lugar del mundo, lo mejor es que digas un volcán, porque tienes más posibilidades de que algo se vea. ¿no? Pero no tuvo suerte, y a partir de ahí desaparece misteriosamente. De repente no, no... Deja, deja la editorial, deja los medios de comunicación, se fuga, deja a su esposa, deja a su familia y desaparece. Y le perdemos la pista. Y en enero del año pasado... ¿Entonces se la perdemos eh, que eh, Javier Sevillano ha estado también detrás de la pista de él? ¿Estamos detrás de la pista? No sabemos absolutamente nada de él. ¿Dónde está? Pues que se ponga en contacto con nosotros, que tiene una entrevista. Bueno, sí, bueno, y dos. Está, sí, eh, bueno, ahora está, con, ahora, con una también eh, me conformó ¿eh? Te lo digo yo, está girola no, no quiero hacer spoiler, pero en este momento está, eh, por lo menos el último domicilio, porque estuvo pegando tumbos. Él se fue de España. Esto lo averiguamos después. También estuvo pero... viviendo muy cerca de aquí, ¿Ah? donde están los estudios de la radio. También, hmm. también efectivamente. Bueno, y en, en Baleares, y en Sevilla, y en Málaga. ¿Y se sabe y a, a qué se dedica ahora? Sí, te voy, vamos a hacer el desenlace entonces. Hace, en, enero de, perdón, en enero de 2018 reaparece muy brevemente, totalmente irreconocible porque se había quedado calvo, se había afeitado una barba, había ganado unos kilitos y aparece en el programa Go Talent acompañando a su esposa. Yo cuando lo reconocí dije, hostia, es el Saulo Saba. Hmm. Y entonces es cuando yo reabro el caso y empiezo una, una reinvestigación. Oye, perdona, pongo... ¿cuál era el talento? Eh, su compañera, la chica con la que se fugó, era imitadora, de, ella decía que imitaba las voces de todos los cantantes. Hay quien imita a un cantante, quien imita a otro, bueno, pues ella decía que los imitaba a todos. Y de hecho pasó, le gustó a Risto Mejide, a Papadilla, a Jorge Javier Vázquez, porque pasó la primera prueba y volvió al programa. Pero cuando volvió, ya no estaba acompañada por Saúl. Ahora ya sé por qué no estaba acompañada por Saulo. Bueno, el caso es que yo eh, abro, el, abro el, el caso de nuevo, no me pongo a reinvestigarlo, hablo con los editores, hablo con la, toda la gente que lo conoció y descubro su nombre real, que lógicamente no era Saulo Sabá. Y cuando empiezas a seguir la pista de su nombre real, descubro que cuando él desaparece, él siempre decía en los programas de radio y de televisión en los que intervenía, que él no enseñaba las pruebas que tenía esos documentos escritos en un papel no humano, eh, él decía que tenía fotografías de Europa, porque él viajó a Europa, viajó a Júpiter con sus amigos extraterrestres, que tenía fotos, filmaciones, materiales no humanos, los partes médicos de esa curación milagrosa, y no los enseñaba porque le perseguía el CSIC, el ah. CNI de la época, mm -hmm. porque él tenía una revelación que iba a cambiar el mundo. Mm -hmm. claro, la, inter perseguía... la Interpol no, el CSIC. Exactamente, pero y, no, y era verdad que le perseguían porque justo claro. en ese momento cuando él desaparece se había interpuesto la primera denuncia porque él aprovechando su condición de guardia civil había abierto en Alcalá de Henares una academia de oposiciones en la que había estafado un montón de gente, cuando llegó la denuncia él se fue de España, dejó sola a su compañera que es la que se comió el marrón Madre con bien. una petición de condena a cinco años y cuando yo empiezo a reconstruir su historia me encuentro con un expediente policial, lo tengo aquí delante, de hecho en el libro lo reproduzco, su expediente policial, cuatro páginas de antecedentes penales por estafas en serie. Sí. Una de ellas... Eh, Eh, porque él empezó, pedí un informe incluso a una gestoría sobre las empresas que estaban a su nombre y demás para poder seguir su rastro y me quedo alucinado porque era capaz de sacar dinero hasta de debajo de las piedras si queréis escuchamos Vamos lo que cuenta una de las víctimas un testimonio de una de las víctimas de uno de los estafados eh, por este personaje que decía ser Jesucristo eh, esta grabación, este sonido pertenece a una persona, a un estafado que se llama Francisco Javier Quesada Yo compré un iPhone por internet eh, que él lo anunciaba en eBay y pues me llegó un juguete ¿sabes? No me digas Y, y creé un, un... vamos, 400 y pico de euros fue creé una plataforma entonces el tío con buenas palabras y todo que no que la vea engañada a él que él me, me mandaría el dinero pero vamos, luego hice una una plataforma de afectado en eBay y fueron mucha gente la lo afectaba mucha, mucha, mucha y a raíz de eso pues, denunciamos denunciamos yo yo busqué la empresa que tenía a nombre de que estaban porque estaban puestando a nombre de la mujer, en fin lo, lo busqué todo y lo mandé, se lo mandé a la policía ¿y cuánta, cuántos afectados crees que pudo haber con, con el tema de los iPhone? ciento y pico Que denunciaron, creo que fueron 60 por ahí, pero luego no, al gente que no ha por lo menos ciento y pico, pudo ver. Ciento y pico a 400 euros es una pasta. Pues sí, vale. O sea, este era Jesucristo con iPhone. Bueno, con iPhone, redes sociales, sí, sí. academias, o sea, un montón de negocios. Eh, claro, cuando pillaban el fraude tenía que cambiar de ciudad y así fue dando tumbos. Y él acompañó a su esposa, porque me pongo en contacto con instituciones penitenciarias, eh, tengo todas los, las entradas y salidas de prisión, y cuando ella por primera vez va a ese programa de televisión, él la pudo, le pudo acompañar porque justo estaba a punto de entrar en prisión. Y, y cuando ella volvió al programa, él acababa de entrar en la prisión de Murcia, luego fue trasladado a la de Alicante y lógicamente por eso ya no pudo acompañarle, ¿no? Pero fíjate tú el testimonio de un policía que parecía blindado con tan grandes pruebas que hizo tanto eco mediático en su momento y a que al final era un estafador insecti. Bueno, pues eh, la figura del personaje Saulo Saba es el primer protagonista, el primer gurú de esta noche, pero vamos a citar algunos casos además. Eh, Fue un gurú, una persona que tuvo mucha relevancia en su momento, un curandero de campanillas en Málaga. Sí, este es otro caso que a mí me traumatizó, la verdad, porque fueron muchos meses de trabajo. De repente aparece en varias revistas especializadas varios artículos simultáneos sobre algo que en España, de lo que en España no tenemos mucha tradición, un cirujano psíquico. Uh -huh. eh, el, el fenómeno de los cirujanos psíquicos, sobre todo, está circunscrito a Filipinas, a Brasil, México, pero en España no, no tenemos esa tradición y este tipo consiguió conmocionar a muchos compañeros del mundo del misterio porque sus operaciones eran absolutamente espectaculares, se veía eh, sangre y vísceras, esas cosas. Sangre, sangre, vísceras, de todo. Lo, lo, yo viajé a, a Málaga en una primera, en un primer viaje, eh, os lo prometo de verdad, con, con ganas de creerme la historia, casi con una necesidad. De creerme la historia, porque este personaje que era un hombre pequeño un campesino del pueblo, un jornalero que aparentemente no tenía mucha cultura eh, tenía también una labia y un carisma embriagador eh, yo me pasé muchas tardes charlando con él, yéndome a comer con él, a cenar y demostraba y de, de unos conocimientos bíblicos sorprendentes, porque él decía tener una especie de ángel de la guarda un tal Jonathan que era como una especie de, de guía, igual que otros grandes cirujanos psíquicos, como Pachita o como Arigó, decían que tenían un espíritu que era el que dirigía su mano en las operaciones. Bueno, pues él tenía a Jonathan. Y, y su consulta, que estaba en, en esa barriada malagueña de Campanillas, eh, era muy curiosa, porque había una habitación que era un quirófano, donde él hacía las operaciones, pero rodeado por una barrera de sal que en teoría tenía que proteger a, a las personas de las energías que allí se liberaban. En la sala de espera había unos carteles en los que ponía que las personas que entrasen en el quirófano con, con el enfermo que iba a operar Andrés eh, lo hacían bajo su responsabilidad que Andrés no podía garantizar su seguridad, con lo cual, os podéis imaginar, la mayoría de la gente decía, bueno, yo te espero aquí, tú entra al quirófano y yo te espero aquí. Pero cuando algún temerario, como era mi caso, quería entrar a ver las operaciones, no podíamos acercarnos a más de dos metros por esa barrera de sal, que en teoría era el límite ¿no? De, uh -huh. de la seguridad personal. Esta escena, además, yo recuerdo que esto se lo conté un día en una reunión a Rodrigo Cortés, y él lo incluyó. En la película luces rojas la escena en que Robert de Niro hace las operaciones de cirugía psíquica están inspiradas en el caso de Andrés Vallestquetos que además tenía todos los estigmas de la pasión ah, también tenía dos por uno sí sí él tenía todos completos ¿eh? tenía la lanzada, tenía los estigmas en las manos y en las muñecas de las hogas, en los pies, la corona de espinas y una cruz muy grande en el pecho. Eh, muy llamativa, que ríete tú del Papa Clemente del Palmar de Troya. Claro, pero los casos claro. que, le, que le llegaban, Manuel, eran casos de estos... Porque, claro, la gente cuando ya se aferra a este tipo de personas es porque ha estado haciendo una peregrinación a diferentes médicos y están realmente que se agarran a un clavo ardiendo. Entonces, ¿los casos que le llegaban en alguna ocasión eran casos leves o casos de estos importantes de, de enfermedades graves? Sí, sí, casos de cáncer, casos ter tan terminales que a raíz de esos artículos su fama empezó a extenderse como un reguero de pólvora por todo el país y eh, lo que en principio eran clientes malagueños o andaluces comenzaron a convertirse en clientes que viajaban desde toda España y desde fuera de España para ser atendidos por Andrés. Personas de un muy ...alto nivel adquisitivo... ...yo me pasé muchos meses en Campanillas... ...meses... eh, ...allí, eh, incrustado... ...intentando investigar el caso... ...y yo fui testigo... ...yo recuerdo perfectamente... ...justo después de los atentados del 11 de septiembre... Eh, ...estaba en, en la otra casa... ...porque Andrés tenía dos casas... ...en la casa en, en el campo... Eh, ...sonó su teléfono... ...y yo escuché una conversación de Andrés con una conocida presentadora de televisión, que además era la hija de uno de los mayores magnates de los medios de comunicación de España, estaba siendo tratado por Andrés, y esta presentadora le llamaba angustiada, pidiendo su consejo, para saber si aquello era el fin del mundo, si había empezado ya la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Con, con lo cual te quiero decir que me consta, que entre de, de hecho un día me enseñó, esto ya no no lo puedo asegurar, pero un día me enseñó una foto, de los Reyes de España, autografiada, dedicada, eh, que bueno, se puede conseguir de muchas formas, pero él me aseguraba que había estado en varias ocasiones en la Moncloa, porque a la reina le interesaban, a la reina Sofía, le interesaban mucho estos temas y que le habían puesto un avión y demás. Uh -huh. Esto no, no, no me consta, pero lo otro, lo de la presentadora, sí sí soy testigo. Bueno, resumiendo mucho... Y yo, no me hace falta tener la prueba, pero creo que la Casa Real no le puso un avión, ¿eh? Probablemente no, sí. Probablemente sí. no. Sin embargo, tú sabes como yo que la reina Sofía organizaba una Ah, claro. tres es tres es otra cosa, evidentemente. Claro. un interés, una información eh, le pueden contar cosas, pero otra muy diferente es tener tal grado de aceptación como para ponerle un avión pues claro, hasta ese punto no, no claro, pero sí es cierto lo que comentáis con Fernando claro, Jiménez del Loso sí, sí, sí, sí. con JJ claro, Benítez, sí, no tenido, con Ramiro sí. Calle o sea, que sí, es una sí, mujer sí, que sí, se sí, interesa sí. por estos temas, claro. que no haya sido una cosa constante y muy pendiente ni no, que no, le pero, el, pero que sí era una mujer no, pero, eh, eh, pues eso, curiosa hmm. Claro, y con mucho interés en estos temas. Lo hemos comentado ya en alguna ocasión desde niña y sobre todo por el mundo del chamanismo que descubrió en alguno de los viajes oficiales a Perú y a México, precisamente acompañado de JJ Benítez uh -huh. en su día. Pero bueno, independientemente de eso, sí me consta que había un gran flujo de clientes de un alto poder adquisitivo, eh, empresarios, políticos, deportistas, y todos estaban convencidos de que aquello era real. Y todos lo queríamos creer, porque cuando hablabas con con Andrés y sobre todo alguien como yo que viene del mundo de la teología y veías que el tío empezaba a citarte párrafos de la biblia a, a hilar historias de los de los evangelios decías joder este tío ¿de, de dónde sacas estos conocimientos no si es un un humilde jornalero sin prácticamente estudios bueno el caso es que eh, claro toda investigación requiere que en un momento determinado que te pongas serio Porque yo le pedía que yo quería participar en las operaciones, quería verlas de cerca, no a dos metros de distancia. Y además, el momento en el que se abría el cuerpo, eh, salvo las operaciones leves que se hacían en el vientre y demás, había él, él te enseñaba unos vídeos de operaciones de testículos, de operaciones de cerebro, de Madre operaciones mía. de columna muy espectaculares, pero en los que la grabación estaba cortada, lo cual... Es sospechoso, ¿no? Porque si tú quieres tener una prueba de que lo que haces es cierto, no tiene sentido que empieces a grabar cuando el paciente se pone en la camilla, cortes la grabación, vuelvas a grabar cuando el cuerpo ya está abierto, aunque casi lo que ves es solo sangre, vuelves a cortar la grabación y vuelves a grabar cuando el paciente ya sale de la consulta. Es... Claro, pero, pero independientemente de eso, se supone que la persona que luego le hace la operación se la veía luego recuperada con algún, no sé, de a, algún informe en el que pusiera esta persona tenía esta enfermedad e, y después, pasado X tiempo, ya se ha curado. ¿Te enseñó algún caso así? Esa fue la siguiente fase de la investigación. Queríamos constatar, pero para demostrar que el caso era cierto, queríamos constatar que realmente las curaciones se producían y que lo podíamos documentar con informes médicos. ¿Pero Así no pudiste? No no pude, porque intentamos ponerle una pequeña trampilla para ver si, si realmente sus diagnósticos y sus curaciones eran reales. Así que eh, digamos que le llevamos a una serie de enfermos que supuestamente tenían un problema que no tenían. Y él eh asentía y los operaba de ese problema que no tenían claro tú dices bueno a ver no vaya a ser que le hemos dicho que este tipo tiene un cáncer eh que realmente lo tuviese y no se lo hubiesen diagnosticado y, y no lo supiese no pero fuimos rezando el rizo hasta límites realmente rocambolescos de llegar a llevarle por ejemplo, a un chico vestido de mujer para que le operase de los ovarios y que le operase de los ovarios. Y de, bueno, aquí Qué ya no, esto, esto ya no bueno, entonces es cuando decidimos tomar unas muestras de hurtadillas cuando él tiraba las muestras de las operaciones las vísceras, los algodones, yo me llevé una muestra, la mandamos a analizar y cuando llegan los análisis eran de origen animal, eran higalillos de, de pollo y cosas así. Hasta que finalmente este personaje fue vamos a escuchar la información fue detenido Volvemos sí. a Málaga donde han detenido a un curandero que según la policía fingía extraer órganos enfermos a los pacientes Y después una vez supuestamente curados también supuestamente se los reimplantaba Según los investigadores lo que mostraba a los pacientes no eran sus órganos enfermos sino víctimas de animales La detención se produjo además cuando se encontraba en plena faena Lo cuenta Paula Pérez Primero abre la herida con un bisturí ...sin dolor, sin provocar grandes hemorragias... ...después con sus propias manos extrae el tumor... ...todos los presentes pueden verlo entre sus manos... ...es el milagroso método de Andrés Ballesteros... ...el curandero del barrio malagueño de Campanillas... ...pero lo que la policía ha descubierto... ...un personaje, es muy... un curó, detenido, curandero... ...Manuel Carballal. ¿qué sabemos, qué podemos decir... ...sobre este personaje de última hora? Bueno, ha fallecido hace, hace poco... Eh, yo estaba el día de la detención el día que conseguimos que varios pacientes eh, interpusiesen denuncia, eh, lo cual es que le tenían mucho miedo porque Andrés no solo era un curandero, Andrés se había convertido en un mesías, en un profeta. De hecho, eh, descubrimos que Andrés durante 15 años había pertenecido a los testigos de Jehová, se dedicaba a vender la talaya y el despertar las revistas de los testigos de Jehová por, las calles, por los pueblos de, de Málaga y de ahí le venían esos conocimientos eh, teológicos y exegéticos de los que hacía Gala y, y que no le salvaron de, de terminar en un calabozo por varias denuncias de familias de personas que incluso habían fallecido al abandonar un tratamiento claro. médico convencional, porque creían que Andrés ya les había estirpado el cáncer. Vale. ¿no? Y, y, otro, riesgo. y otro caso que vamos a citar, que nos vas a contar, tiene que ver con un supuesto caso perfecto que tiene que ver con el fenómeno ovni. Sí, en este caso nos vamos al tema ovni. Este fue otro caso fantástico. Fueron dos años de investigación en los que yo aprendí muchísimo por lo que os decía antes, que tienes que desarrollar la imaginación. El caso se inicia aparentemente como un caso de transcomunicación instrumental. Este es un, un, un ejecutivo de una conocida aseguradora española, al que yo había conocido porque durante muchos años él había sido devoto de Saibaba. Yo en ese momento estaba investigando el, el tema de del gurú indio Bhagavan Rishatya Saibaba, y era un testimonio más que había recogido, y unos nueve meses después de que nos hubiésemos conocido, no teníamos más trato, simplemente yo la había conocido por esa relación con, con Saibaba, eh, se pone en contacto conmigo porque me cuenta que acaba de separarse de su mujer, que se ha ido un piso, a un piso de soltero, eh, y que por la noche se le encendía la televisión y escuchaba voces que se manifestaban a través de la televisión. Yo inicialmente pensé que se trataba de un caso de hipnogogia o de hipnopombia, o sea, que él había tenido una especie de alucinación pre- o posonírica y que, y que eso no había ocurrido realmente, ¿no? Entonces intenté tranquilizarlo y le dije, hombre, pues si vuelve a ocurrir, grábalo. Si, si, si realmente se oyen voces que salen de tu televisión, grábalo. Y, oh sorpresa, unos días después vuelve a llamarme, me dice que ha vuelto a reproducirse el fenómeno, y me trae las grabaciones y en las grabaciones se escucha perfectamente el diálogo entre Ismael, entre este ejecutivo, y una segunda voz de un tono metálico, eh, con una carencia más pausada, que en teoría salía de su televisión, claro a partir de aquí ya no hay posibilidad para una para una explicación psicológica, esas voces existen, o sea que o estamos ante un fraude o estamos ante un ante un hecho real. Un supuesto ti. hecho real de eh, perdona Manuel que dio hasta testimonio, lo vamos a escuchar, de una abducción. Cuando venía para acá, a altas horas de la madrugada, veo la consagrada lucecita, que yo que la consagrada lucecita. Pero comportamiento curioso, no viene detrás de mí, pasa por el horizonte así. No, simplemente agarro, digo la hora, lo pongo. No sé qué larso pasó, creo que no llegaría 15 minutos Vuelve a cruzarse y la Y otra luz. de las cosas hay que consiguió este personaje Ismael, este contactado Una grabación de Supuestamente el motor de OVNI Son las 3.40 de la madrugada Me dirijo de Lugo Hacia La Coruña, vengo de Valladolid Y a lo lejos Veo la consabida lucecita Que me suele hacer compañía a veces durante los viajes Nuevo cruce En la carretera con la luz A las 4 menos 4 minutos de la madrugada. Nuevamente pasa por delante y se aleja. Son las 4 y 3 minutos y ahora está arriba de todo, arriba del coche. ¡Arriba del coche, no más de cinco metros! ¡Ay, Dios pero, mío. pero, Manuel, ¿qué tienen ¿Qué estos personajes? que buscan? ¿Dinero? Tampoco consiguen mucho. Este eh, bueno. lo conocí yo, tenía bastante dinero. No lo hace por dinero, lo hace por ego. ¿Por qué lo hace? ¿O porque algo le falla en el tornillo? Cada, cada caso es diferente. En el caso de Andrés Ballesteros, aunque amasó una gran fortuna, yo estoy convencido de que él lo que siempre quiso es convertirse en profeta, convertirse en, en el Jesucristo que él tanto había admirado y lo consiguió. En el caso de, de Sabah era exclusivamente dinero. En el caso de Ismael, él tenía un plan muy bien muy bien desarrollado para convertirse en un en sixtopás, en un contactado profesional. Mm. Él quería convertirse, profesionalizarse en el mundo del contactismo, viajar por todo el mundo, dar conferencias, era un personaje conocido. O en sea, este caso, Ego, en cierto modo, ego. Sí, claro, es pasaba, un sí. factor determinante. Mm. En este y, y, y con, perdone, contacto contigo para que hicieras de portavoz de, de lo que le ocurría. Claro, para que yo fuese su Juan el Bautista, ¿no? para que yo fuese quien avalase su historia. Y, y lo presentase en sociedad. En este caso, además, es la primera vez en mi vida que, es, y que yo utilicé la, la filología en una investigación, porque le, le pasamos las grabaciones en las que se oían las dos voces a un, a un amigo filólogo para que hiciese un estudio sintáctico del castellano que hablaban esos supuestos extraterrestres, en un desplazamiento a Madrid. ...puse al pobre José Juan Montejo... ...y a Clara Taoces... ...hacerle un seguimiento... Eh, ...para ver con quién se reunía... ...bueno, es una historia... ...es uno de los capítulos del libro... ...está mucho más desarrollado... ...porque fueron dos años de trabajo... ¿no? ...pero este tipo de casos te obligan... ...como os decía, a desarrollar el ingenio... ...y a buscar nuevas herramientas... ...para intentar comprobar si la historia es real... ...o, o como en este caso era otro fraude... ...y era otro fraude evidentemente... ...conocido, destapado... ...y lo hemos contado aquí... Manuel Carvallal, alias Juan el Bautista, ¿no? <risa> eh, sí, esa era la idea. Esa de la idea. El Cuaderno de Campo, el quinto Cuaderno de Campo que publica en ese libro, Traficantes en de Ilusiones. Manuel Carvallal, muchas gracias y seguimos contando verdades, ¿vale? Y te seguiremos la pista en este porque además los oyentes, como tú has dicho, pueden ver los casos mucho más desarrollados incluso de lo que hemos podido contar. Muchísimas gracias.